Y el sur de Colombia Con mucho amor Eso sí Les voy a cantar Con amor desde el Ecuador Yo no soy aquí el sol tiene su cantor, me copís varón la chica de colombia ya lo ven ya lo ven lo mejor de aquí la chica de colombia ya lo ven ya lo ven lo mejor de aquí de cariño saben bailar ya lo ven ya lo ven lo mejor de aquí la chica de colombia ya lo ven ya lo ven Que estarte Ecuador oh, oh. Digo yo Les voy a cantar Con amor desde el Ecuador Yo no soy de aquí Pero siempre quiero volver Lindas como el sol Tiene su candor Me cautelaré de de Colombia, lindas de el van tienen su van me cautivaron, las de de Colombia, van de kast van de kast lo van lo lo de aquí, las de de Colombia, van de kast van de kast lo van lo lo de aquí, van nariño saben bailar, de kast van de kast van de kast van de aquí, las de de Colombia, van de kast van de kast van de aquí, en Ipiales saben bailar. Allá en Aldana, para que lo bailes, que verísimo Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí, las chicas de Colombia y Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí, que Nariño saben bailar Ja, lo lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí, ben je, lo bailar, y lo lo ven je, lo lo ben lo ben je, lo ben je, lo ben je, lo lo ben je, lo ben lo ben je, lo lo ben je, lo lo ben je, lo ben lo ben je, lo lo lo lo